¿Qué tal, Sabrina? Pato Lobos y Flor Berriaute, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, buen día para todos. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, para empezar por algún lado, eh, Sabrina, eh, recordemos que la Comisión Intervigal de Derechos Humanos había eh, dispuesto a la liberación, y a, o en este caso la prisión domiciliaria, de Milagro Sala. Esto se cumplió, el plazo que había dado la CIR se cumplió, creo que el sábado, día de su sábado sí, sí. El, viernes. el viernes que cumplió el sábado ya Claro eh a estar en Bueno, ¿cuál es incómoda? la situación en estos momentos? Sí, estamos a la espera de que finalmente el juez ha sancionado desvela la situación, hoy es el quinto día desde que ya venció el plazo. Eh, a último momento el jueves pasado recién el juez dispuso hacer una excepción en dos domicilios, uno, digamos, en la residencia de Milagro, que es un domicilio que es una guía que es donde ella vive hace años junto a su familia, su marido, y el otro es un domicilio que es de Milagro, en una localidad que se llama El Carmen, que eh, desde el momento o después de que ella haya sido detenida, fue totalmente saqueado, destruido, eh, o sea, que está en condiciones inhabitables. Mmm. -hmm. Eh, a pesar de, de que se conoció el 28 de julio la resolución, el juez recién el jueves pasado dispuso esta inspección que te decía recién en los domicilios uh -huh. y el viernes ordenó una inspección de gendarmería para hacer un estudio de factibilidad técnica en cuanto a custodia y seguridad. Eh, vale aclarar que en ningún caso del, en los que se da una prisión domiciliaria envían a gendarmería a hacer un informe de esta naturaleza. Uh -huh. Eh, el informe tendría que haber llegado el lunes llegó ayer dijo había dicho fue que apenas que estuviera el informe iba a emitir la resolución y todavía estamos esperando uh -huh. la realidad es esa. y cuál es la explicación que dan desde la justicia de este atraso en el cumplimiento no, no de la resolución? En, en, en este poder judicial no dan explicaciones uh -huh. o sea tú si escucha las declaraciones de las de la titular de la presidenta del superior tribunal de justicia clara ángel Falcone, la semana pasada hizo una capacitación para, para trabajadores judiciales, le preguntaron, por supuesto, a los periodistas por el tema Milagro Sala, y la respuesta de esa mujer, y les recuerdo, es la máxima autoridad del Poder Judicial, le dice a los periodistas, bueno, ustedes no sean inocentes, ustedes saben lo que pasa en las redes sociales, como si lo que pasara en las redes sociales tuviera algo que ver con la justicia. La verdad es que lo que se vive en Jujuy... Real, o sea, no tiene calificativo, bueno, tiene que ver con el retroceso que estamos viviendo en el país en general, pero Jujuy es exacerbado, nosotros decimos que es macondo, o sea, no hay regla, no se hace lo que tiene. La verdad es que es vergonzoso, lo digo como ciudadana, da independientemente de que esté o no en la Tupac, lo que sucede acá es vergonzoso, uh -huh, uh -huh. da vergüenza ajena. Eh, Sabrina, eh, ¿qué quiso decir con eso la jueza de lo que sucede en las redes sociales? Como si las redes sociales determinaran, como a ver, la opinión pública en Jujuy, alimentada por los medios que responden eh, y que desde hace años estigmatizan a milagro, digamos la opinión de la gente no... No, no no entra en juego a la hora de eh, revisar un proceso donde se tiene que investigar donde se tiene que eh, garantizar eh, los derechos procesales como eh, los dichos de la de falcones que además les recuerdo que tiene una denuncia por apropiación que está totalmente muerta la, la causa eh, es como si lo que ...pensar a la gente influyera en si milagro tiene o no tiene que estar presa. Claro, claro, claro. O sea, para ellos los eh, integrantes de la Comisión Interamericana... ...que han cumplido un papel central en la historia nuestra... ...en relación a la denuncia, a las violaciones de los derechos humanos... Eh, ...descalificándolos en el mismo sentido que lo había hecho Morales... ...me no entiendo que son burócratas que viven en Washington... ...Horacio Berdiz, que hace dos semanas publicó una nota en donde mostraba el lugar de eh, donde habita cada uno, todos son de distintos lugares de América Latina que no tienen nada que ver con Washington, y como incluso aunque vivieran en Washington como si eso invalidara la opinión que pudieran tener respecto de algo tan grave como lo que está sucediendo en Jujuy, uh -huh. es in inconcebible. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la situación de estos momentos de milagro? Porque bueno, ustedes han denunciado que las condiciones de detención son eh, eh, inhumanas, eh, de que hay acoso, de que bueno, para decirlo en términos de como habla la gente no la dejan dormir, no la dejan descansar la acosan permanentemente, ¿esto sigue manteniéndose? Sí, después de lo de la Comisión Interamericana como que se redujo un poco, eh, pero Milagro a ver, perdió más de 15 kilos está en una situación, yo por más que es la dirigente social que es Eh, las condiciones en las que está en la prisión la han afectado gravemente, por eso también la, la importancia que, digamos, la medida cautelar de la Comisión Interamericana tiene tres características, la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño. Cuanto más se eh, continúe con esta detención, que además ya fue calificada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas justamente como arbitraria, Eh, las condiciones de milagro van a seguir empeorando, y, es, y, y lo que nos preocupa es esto, que están produciendo un daño que puede ser irreparable. Entonces, la verdad es que no se entiende eh, esta dilación, esta dilación primero para después de las PASO, que viene a reconfirmar lo que nosotros sostenemos desde el primer día, que este milagro es una presa política porque no había motivos para dilatar tanto la decisión. La cautelar es de cumplimiento obligatorio, lo reconoce hasta el propio Morales, por más que se ofusque con la decisión. Todos reconocen que es de cumplimiento obligatorio, y no hay motivo por el cual dilatar esto. Podrían haber tomado la medida de la inspección si querían el primer día, que además no es necesaria, pero lo podrían haber resuelto el primer día, y no lo hicieron. Eh, hasta hace algún tiempo había otros otros detenidos de la Tupac. ¿Sigue habiendo detenidos ay, en este caso, Sabrina? ¿Y cuál ay, es la condición la situación de ellos? hay En Jujuy son siete total con Milagro y en Mendoza son cinco. Hoy salió un artículo en Página 12 que les recomiendo la lectura porque lo que sucede en Mendoza es un calco casi de lo que sucede acá en, en Jujuy la fiscal eh Gabriela Chávez quiere revocarle la prisión domiciliaria a Nelida Rojas por haber hecho una reunión en su casa, que es algo que es absolutamente legal. No, digamos, cuando uno le dan, cuando uno está en prisión, el único derecho que le quitan es el de la libertad. Ahora, el de la libertad de, de ir a donde uno quiera. Ahora, todo el resto de los derechos continúan vigentes. No hay nada de ilegal en juntarse en la casa de una persona y hacer una reunión, o sea, estamos retrocediendo a lo peor de nuestra historia y es fundamental que la gente tome conciencia, lo de Santiago Maldonado es terrible y el gobierno ni siquiera reconoce, a pesar de que ya los mapuches, a pesar de todos los riesgos que, que tienen fueron a declarar, no sigue sin reconocer que Santiago Maldonado fue detenido por la gendarmería y uh -huh.